Grandes y buenos días, gusto saludarlos a todos ustedes, a s o s ninos de corazón. Porque hay otros ninos que no son de corazón. No sé a me refiero a que nacieron de nuestro lado. Son, bueno, de, sos... son de riñón. Son de riñón, de otra parte d e estómago, el colon, y otra s parte s menos pudrosa. 7.34 minutos, salimos con algunos minutos de retraso, pero es cosa nuestra. ¿Ah? Lo importante es que usted llegue a la hora. 7.34, saluda Claudio y los tíos. Hola tíos. Ahí está Claudio, muy educadito, de chiquitito. Todavía está en plena educación. ¿eh? Claudio, usted, si usted quiere un Claudio en su casa, dama, puede llamar al 237440. ¿eh? Claudio todavía está de paquete. <risa> <risa> de paquete se dice cuando los otros son nuevos, una、no, vistosa gigante. <risa> no es así t o d e paquete. ¿eh? Todavía la mamá lo está cuidando para que ¿eh? <risa> vamos a p o s t u l a r n o Hoy día saludamos. Santa María Magdalena, María Magdalena,、ah, que bonito nombre, me gusta, sabe que a mí me gusta. Y mañana lo contamos porque mañana no estamos al aire, porque mañana es sábado. Mañana está el cuarto menguante, ¿eh? ¿ah? Cámbiala el. No, Cámbial no vamos, mañana.、Eh, mañana está Brígida, ¿ves que ella es Brígida? Brígida, Brígida. Ah, perdón. La otra es con F, me parece mucho. Bueno, pero no, no vamos a entrar en detalle en aquello. Le vamos a contar inmediatamente con esa música de fondo, nomás ni ose tocarla. Estamos concentrados en Caldo Mayo porque no pudo ver internet. Antes ¿no? teníamos internet cortado nuestro colega. No lo pensaba. Así está, puras vaquitas. Hágame vaquitas.、Mm. Mm. Oye, en estos momentos hay 10 grados de temperatura, vientos. Mire, va a estar como tranquilito. Vientos de 14 kilómetros por hora con rachas de 25. Máxima para el día de hoy, 13 grados. A eso de las 12 horas. Y va a estar nublado prácticamente todo el día. No hay pronóstico de lluvias, tal vez hay algunos chubascos locos por ahí dentro de la provincia, pero una cosa menor. No va a haber tanto frío. Tome las p r e c a u c i o n e s del caso. Le aconsejo que si no sabía o no podía porque estaba lloviendo constantemente, hoy día hay muchas probabilidades de que usted pueda limpiar su cañón. ¿Ah? Que le limpien el ducto hoy día, evacuador de gases, el de la casa. O el de la mamá, también p u e d a darle un, a los papás, por ejemplo, usted a lo mejor tiene a su papá y dice, ¿sabe qué? Para la tranquilidad, c o m o mi papito hace todos los días fuego, le voy a mandar al jardinero. Porque si h a fijado, Claudio, que ahora los jardineros también limpian los cañones. Claro. Hay que tener cuidado, lo decíamos el otro día, no todos saben. En, en, entre a ver si el hombre tiene todos los elementos y, y si se parece que, que se maneja en el tema. ¿eh? Yo, p o lo menos, lo que he visto es que tiran de arriba y sacan por abajo. ¿eh? Claro. También. Porque al, esos cañones están puestos al revés que lo normal, entonces si no se desarman. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Lo he visto. Sí, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Sabe s quién o s llegó en horas de la noche una información que quiero compartir con ustedes? De. ¿De quién? De Juan Carlos Cuitinho. ¿Quién、eh, nos cuenta que formalizaron a Tachuela Grande por maltrato animal y comercio indebido de especies protegidas por CITES? ¿Y por pegarle al Tachuela Chico? No, no, no. El Ministerio Público formaliza a Joaquín m a l u e n d a por maltrato animal y comercio indebido de especies. Hace un tiempo Raza, ya, eran, ya eran investigados, sí. sí protegidas por, por convención del CITES. La diligencia que se realizará en el Jugador a n t i g de San Bernardo. Se, esto en la capital, obviamente, se registra en el marco de la investigación iniciada por la fiscal Marisa Navarrete tras la denuncia efectuada por Ecopolis. ¿eh? Lo puede buscar en t e r n e t pero una asociación de, contra el m a t r i m o animal. Debido al grave y reiterado incumplimiento de las condiciones de cuidado establecidas en la ley para los animales protegidos y en peligro de extinción, como la elefanta rampa. Que es más o menos conocida porque ha pasado en televisión. Y hay varios que se han puesto la camiseta, una camiseta negra con dibujos de, en rampa donde sale amarrada en uno de los circos de los Tachuelas. Varias figuras de la televisión, la que hace buenos días a todos. No, no, la que hacía、sí, buenos días a todos, la tonta, c a ¿La o n t ¿cómo? La tonta、no. Tomis.、Sí. Esa. Ya. Un ratito vamos a ir la, a la página web y la información que nos acaba de llegar. En t o n c e s vamos a repasar algunas cosas locales. Ya. Que son. Hubo、uh, uh, poca novedad el día de ayer. ¿eh? Hubo poca noticia, más allá de, de entrar 10 metros de leña. más que eso... que Contaremos eso después de las 8 de la mañana. ¿Eh? Labores varias. Miren, ¿eh? mi manito está <risa> negro. Bueno, le cuento que el viento y la lluvia y el frío de Puerto Montt no fueron impedimento para que más de 500 mujeres de distintos rincones de la región. Como del a r g e n e de los Ríos, Araucanía, Atacama y a y s é n se h i c i e r a n presentes en la segunda cita del masivo encuentro campesino en el Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt. En la oportunidad, el c e m de gobierno Jaime Bram sostuvo que el intercambio de semillas es una antigua y sabia tradición que permite conservar nuestra biodiversidad al preservar variedades que son escasas o sencillamente se están perdiendo. Y en esta importante tarea, el rol de la mujer campesina es fundamental. Ella es quien transmite a través de la educación de los hijos conocimientos ancestrales, como la forma de realizar los cultivos, las características de cada variedad o con qué luna realizamos la siembra. Ahí... Yo le decía, ¿eh? Hay siembra, entonces, o、oh, no sé, siempre. Mire que soy ignorante, cuarto de guantes, no tengo idea. Pregúntele a su abuelita, Le voy a preguntar a mi abuelita. La mujer en el campo es una gente que permite conservar ese rico patrimonio cultural. Anoche, no, anoche no. Al mediodía comí、eh, lenteja. ¿Ya? No,、oh, qué rica la lenteja. Tres platos de comida, claro que después de echar d i e metros de leña. ¿Eres? ¿Y eso que andaba de poco apetito? Pff, no, aquí tenía.、Mami. Estaba de poco comer. Mi hijo que tiene once años. El plato c o m i d a que come, d é j a m e mirar la tele, come,、ah, se le apaga la tele, come. Ayer, mientras me di la vuelta,、eh, pidió que le sirvan y cuando llegué a la mesa ya había comido. <ríe> Así que estamos pensando en que ahora arrume la leña. <ríe> ya. <Yeah. ríe> Porque saca un apetito. Bueno, lo otro que le cuento es que desde el año 2008 la Comisión Nacional, integrada por los representantes de, en Chile d e World c a l f Council. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. De Chile, el World Crafts Council,、ah, okay. el área de artesanía、beautiful, del Consejo、beautiful. Nacional de la Cultura y la Oficina de Santiago de la UNESCO, UNESCO. entregan una distinción que se llama Excelencia Artesanía Chilena 2011. Ya.、Yeah. ¿ah? Según los principios de reconocimiento de la UNESCO. Los aspectos que se consideran son la identidad, la innovación, el respeto por el medio ambiente y su potencial. Comercializable y el fin es generar plataformas para que los seleccionados nacionales cuenten con canales de promoción, difusión y comercialización a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted es artesano, puede enviar las piezas hasta el 16, las piezas de artesanía, del 16 al 31 de agosto de 2011 en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, en el Comendador 1916, esto es en Providencia, ¿ah? ¿eh? Santiago. Las bases y formularios están disponibles en el sitio web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, www.cnca.cl. Ah, ya, perfecto. O, más fácil más aún, en www.programadeartesanía.cl. Si no memorizó, puede memorizar lo que ya sabe usted, w w w p a i l o c l y b u s c a la nota ahí. Ya, se、claro. llama Sello Excelencia Artesanía Chile. Dieciocho minutos nos separan de las ocho de la mañana, solo dieciocho minutos. Oye, hay que tener cuidado, ¿cierto? Sí, hay que tener cuidado. Porque,、eh, ¿qué es tan m a l Algunas calles no son. ¿Cierto? Sí. Y lo otro que comentamos con Claudio. Hay una cantidad de eventos no menor. Que hay cualquier cantidad de hoyos y huecos en la ciudad de Ozón.、Mm, huecos hay mucho. Huecos hay mucho. Y i g u e l o s e s o es m a l a ondas. ¿eh? Porque... Claro, porque le pueden romper el neumático <risa> o, más allá, perjudicar la suspensión de su vehículo. Incluso la dirección. También. ¿Cierto? Se puede ver afectada. Incluso por... también puede generar maniobras bruscas.、Mm, con los consiguientes topones c l a r o、claro. que le rayen la pintura por culpa del hueco. No,、bueno. Yo hace un tiempo atrás me he pegado un cabezazo d un colectivo. ¿Ya h n sentado este tipo colectivo que te quedas al medio? Ahí no le pasaron casco. No, <risa> no le pasaron. Ya. Y pasamos por un bache. Ya、yeah. Que era esos lomos naturales que dejan la. De repente, ¿Sí? no, por e alguna extraña razón, alguien decide romper la mitad de la calle para. No, no por extraña razón, sino porque van a conectar a la matriz de agua, al cantirillado, y después nunca más te vuelven a colocar el pavimento y te queda ese espacio. Un vacío. Un vacío. Y íbamos por una de estas callecillas de r a g u e l t o fuimos a ver una. m a n z a n i que tu vuelta. Ya. a q u c h a d o cuando hacen estos recorridos turísticos, los colectos? Sí, sí. Ya. Entonces, a todo el que subió le dijo que sí. ¿no? Y después dijo, ahí vamos arreglando. Dijo, en la buena onda. Me, no sé si le c o n v i n o pero fuimos hasta como la, Hasta la quinta. Bueno, ya. La cosa que nos pillamos. Y ahí se produjo ese bache. Y, y se saltó e s tanto el vehículo que yo me mandé flor de c a b e z a qué hago. Me dijo, quedó bien, sí. Le dije yo, se asentaron todos mis pensamientos. Oye, ¿sabes qué?、Eh, un amigo de la Locomoción Colectiva, saludamos a Cristian que tiene recorrido a Franke. Ayer, ayer nos decía, por Dios, que nos está afectando este tema de donde están haciendo mantención de las calles. Acá en los carreras, pasado,、eh, pasado Mata, perdón. Y también en los carreras más arriba, porque eso significa que se produzca un cuello de botella, hay un taco allí, y a ellos les significa de repente estar 5, 7, hasta 10 minutos en ese taco, lo cual se traduce en gasto de combustible y que va、eh, mermando sus ingresos. Así es que es un tema que, que es, ojalá se pudiera solucionar. Oye, pero puedo decir una cosa: ¿Sí? q u a lo mejor el, usted trabaja en la misma empresa o el jefe de la empresa está escuchando, pero por Dios que se demoran en hacer un hoyo tan chico, la, ¿sabes qué? c ó m o ¿Cómo crees que no pueden hacer esa cuestión más rápido? Por Dios, que si eso estuviera en Ramírez, eso hubiera hecho rápido. ¿Se acuerda cuando pavimentaron ahí en la esquina de Dinos con el Santander? Sí. En toda la otra esquina se demoraron cualquier cantidad, pero en esa, en esta esquina, que... demoraron... Tres días. Otro conductor de la locomoción colectiva, con respecto al mismo mejoramiento que están haciendo en Carrera pasado Mata, me dijo lo siguiente: el tipo que, que está haciendo esta obra es una empresa que no tiene muchos recursos, entonces tiene que arrendar maquinaria cuando están disponibles para poder avanzar. Vale decir, cuando las otras empresas del mismo rubro paralizan sus labores por mal tiempo, él ocupa, arrenda i las maquinarias para poder avanzar. Pero ahora dejan el agujero y con agua allí no pueden avanzar, no pueden tirar cemento, también no, no lo pueden tirar y tienen que esperar a que haya. Un clima más bien Me... o s adecuado. Entonces dejan todo picado allí, el, el, el tránsito cortado por una o dos pistas, solamente que estén pasando por una pista la locomoción colectiva de todos los vehículos que pasan por allí y al final los perjudicados son los de siempre, los amigos de la locomoción colectiva que utilizan muchísimo, obviamente, calle, los carreras.、Sí, Ahí está. No... ¿Para pa qué hacerlo bien si se puede hacer mal?、Claro. Es que la verdad es que yo no estoy en contra de la constructora, no los conozco, no es una cosa personal, pero por Dios que se han demorado ahí, hombre. No, y después una buena cantidad de tiempo también para quitar la tierra y poder habilitar el paso. Entonces、después. cortaron un pedazo. Es los carreras, mi viejo, cuando alguien licita ahí dice, oye, no podemos estar mucho rato.、Ah, esto, esto se tiene que arreglar en una semana y estamos, porque es los carreras. Ahora, mira, si Dios no lo quiere, hay un, un problema, por ejemplo, en falabela. l que la estación e s t a c i o n a m i e n t o Los estacionamientos hay un problema. Y si hay ese b e n d i t o taco, ¿por dónde va a pasar la ambulancia, por ejemplo? ¿Dónde va a pasar bombero? Ah, chuta que lata, a ¿eh? Pero que alguien tiene que haber pensado esa tontera, v o y a decir, mira, esto tenemos que hacerlo cortito, apretadito. ¿Cuesta más caro? Ya cuesta más caro, pero en los carreras. Porque vuelvo a decir, si esto hubiera pasado en la esquina de Dino, donde está el Santander, Dino Santander, ¿Sí? te prometo que esa cuestión está lista en una semana. Ya lo vimos cuando hacían la reparación de la calle Ramírez. Se demoraron cualquier cantidad. Llegaron a esa esquina, cemento ¡uh! rápido. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, Maravilloso. Fue espectacular. Día, de un día para otro, dos días ya p o、no, d í n ser. No me la... digan que soy prejuicioso, pero es que yo lo vi,、pues, mi hijito, si yo camino todos los días. Ya es que me agarra de la cuestión. n、ah, a dónde vamos a llegar? Seguro hasta el taco, ¿no? ¿Quieres saber la hora? Bueno, entonces mire su reloj. No se e x l i c a Son 13 <risa> los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. Oye, a esta hora sabemos que hay gente de e m p r e s a en sintonía. Saludamos a Sur Arquitectura que está、ah, en la sintonía. Ah, los chicos, ¿eh? un abrazo, papá, fuerte en la espalda.、Sí, saludos para ellos. Siempre están en la sintonía de País Lobo Radio. De hecho, nos decían,、eh, muy buenos programas, felicitaciones, sigan así.、Eh, el estilo propio les queda muy bien. Saludos a Sur Arquitectura. 13 para las ocho. Así, el hospital va a ser a z o r ¿no? Informa a la comunidad que la estadística de atención por enfermedades respiratorias registrada en la unidad de emergencia durante estos veinte días de calendario, no sé si habrá otros días, pero bueno, registra un promedio de doscientos c u adultos r e n t a y o s a d atendidos, de los cuales noventa y o corresponden h c o a enfermedades respiratorias agudas, mientras que en niños、ya. y niñas se registran ciento ciento, ciento trece <ríe> atenciones diarias promedio, de las cuales 67 corresponden a infecciones respiratorias agudas. Los datos anteriores corresponden al promedio diario de la atención en el hospital. Sin embargo, las atenciones totales al 20 de julio registran 4.844 atenciones en adultos y 2.261 niños. Razón por la que el equipo de salud recomendó e x t r e m a r las medidas de prevención en los hogares y en lugares públicos, tales como evitar sobreexposición al frío, cambios bruscos de temperatura, estornudar el. En el antebrazo, por favor. ¿Ah? Es que me acuerdo, no puedo evitar que otro, hace unos días traigo una colega y me dijo: No s o r b e t e s Si hay algo que me cae mal, es que la gente sorbetee el café. Es que estaba caliente, y me gusta tomar el café caliente, y obviamente uno lo tiene a sorbetés. Y en eso, o y estornuda. Y, le, y hay una cosa que me carga a mí la gente que estornuda sobre su teclado. ¿Ya?、Yeah. Ay, me dijo que pesado. Yo le dije que antigénico. Bueno, bueno, aquí lo mismo con el antebrazo, mi caballero. ¿Cuál es el antebrazo? La otra parte del codo, ahí. ¿Se fijan? Se d o b l a el codo, ahí. Lo c o l o c a s í Y ahí es tonuda. No en la mano. Porque usted después toma cosas con la mano. Entrega la moneda con la mano. Las monedas, entrega las、ah. monedas luego. Toma el celular con la mano. Toma el lápiz con la mano. Toma. Toma hartas cosas con la mano. ¿po? Toma, toma su pareja con la mano. Claro, y la despareja también. Oiga, entonces, tunar el antebrazo y favorecer la ingesta de frutas, sobre todo rica en vitamina C. Hay muchos amigos que toman m u c h o piscos d a g u r todos los días. Evitar los espacios cerrados y aglomeraciones de personas y reiterar el lavado frecuente de manos con el fin de minimizar al máximo la transmisión de este tipo de enfermedades estacionales. ¿Le recomiendo a l g u n a a c c i o r de c o n e x i ó n Colectiva? Dejen un poquito abierto arriba las ventanitas para que entre aire fresco de repente tú entres está como medio pesado el aire. ¿Estáis fijados? e s o Olor a camarín. Olor a camarín, de repente. Es que ¿Sabía usted que cuando está mucho rato、eh, ante un olor molesto,、eh, usted ya no lo siente? Claro. Contesta、no. el, teléfono. No, el teléfono. Le corto, ¿no? Sí, a ver. Ahí está, ahora estamos haciendo País Lobo Radio, como siempre, a través de Radio La Palabra. 101.5 la banda de frecuencia modulada. Y, por supuesto, si usted quiere participar de nuestro programa, alguna información, algo que quiera destacar, un semáforo que no esté operativo, algún problema en las calzadas, nos llama 237440. 237440 es el número de los estudios a c á d e Radio La Palabra. País Lobo Radio, informaciones a estilo propio. Eh, estamos, eh, nos informa un fiel auditor, un seguidor de Bailo, le agradecemos. Y va por la carretera ahí,、uh, por el puente p e g u i l m a i q u é n y nos cuenta que hay un volcamiento de un camión y un auto particular. El camión llevaba sacos, no sabe de qué, obviamente, porque、ya. iba pasando su vehículo, y ya se encuentra el carabinero y la concesionaria en el, ligor, en el lugar.、Perdón. Estoy leyendo aquí lo que alcanzé a notar mientras me hablaba por teléfono. Nos dice entonces, a dos kilómetros, Puente p i l m a y q u é n un camión, vehículo volcado a un costado, iban hacia el sur. El vehículo está bastante a mal traer, obviamente, como i b a pasando, no había una visión de en qué estado quedaron los conductores, pero me dice la parte frontal del vehículo está bastante dañada, tanto es así que el vehículo está mirando hacia el norte y está en la sección que va hacia el sur, ¿ya? Así que、eh, precaución conductora, reiteramos, hubo un accidente de tránsito, no sabemos eh, exactamente, eh, vamos a consultar si hay algún colega más ágil que nosotros o con mayor oportunidad, alguien tiene mayores antecedentes sobre el accidente. Entonces, a v e s del accidente, vamos a preguntar a los colegas. Ya, así que, ya lo sabe, m o s usted lo escuchó, ¿dónde más? 101.5. Obviamente. Eh, eso bueno, eso pasa porque el programa no lo escucha nadie. o y e pero es que es verdad, mira. Modestia aparte. Es, que,、no, eh. es, es que hay mucha gente, usted no sabe, p e r es como peleas internas, pero es que hay、eh, mucha gente dice: No, mi programa es ampliamente escuchado. Muy, muy escuchado. Cuando regalo entrada, me llama una cantidad de gente. Nosotros no regalamos nunca nada. Y, bueno, igual nos llaman. Igual nos llaman. Nos llaman ¿no? De hecho, a nosotros nos regalan cosas. <risa> <risa> Esto es al revés. Es al revés. Si usted quiere regalar, llámenos. <risa> Estamos recibiendo u es Oiga, ¿usted quiere que lo vayamos a visitar a su casa el fin de semana? Nosotros vamos. Claro. Nosotros con Claudio podemos hacer el p r o g r a m a ahí mismo. n o esperan con asado, con algo rico. Lo único que tienen que hacer ustedes es colocar en una mesa y dos sillas. ¿ah? Y nosotros ahí. Y estar para el lado del fuego así porque se nos helan la... <risa> <risa> las partes. ¡Sí! <risa> ¿Quieres saber la hora? Por favor. Le cuento, pero de inmediato, según mi reloj, este marca que estamos a solo seis minutos de las ocho de la mañana. Sí,、no están, eh, nuestros colegas están tan perdidos como nosotros. Si, si nos está escuchando en línea, colega, nos llamaron por teléfono un conductor que iba por la ruta cinco Sur y nos、eh, comunicaba el accidente de tránsito. No tenemos mayor antecedente, volvemos a reiterar. Es un camión y un vehículo particular. Por lo menos el camión está volcado, lleva carga de sacos. El vehículo particular, no tenemos el modelo porque nuestro auditorio iba pasando,、eh, así que no, no, no alcanzó a precisar, pero nos dijo que estaba bastante dañado la parte delantera. Estaba la concesionaria y carabinero en el lugar. ¿Eh? Así que eso es lo que tenemos por el momento. Información preliminar. Preliminar. No, no, no. Así que si alguien más sabe algo, 237440. u Al 529058, que el teléfono que está en el lado mío, y el 237440 del de Claudio. Por, por el de Claudio puedo hablar en forma interna sin interrumpir el p r o g r a m a Estaremos.、Eh, se me olvido b u e n o、bueno, hay una lamentable noticia. Estaremos ¿eh? ampliando la información, eso sí. ¿Qué sucedió el día de ayer?、Eh, agradecemos a Erwin Opitz, nuestro colaborador. Ah, ya sabemos de qué es t á l a lamentable、sí. información.、Uno、nos contaba ayer、eh, de una muerte instantánea que encontró un trabajador de la empresa contratista JMC que presta servicios a SAESA cuando cayó desde una altura cercana a los cuatro metros junto a la rama de un árbol que podaba en el acceso a la ciudad de Ronero. Se trata de Cristian Javier Vargas Naguil de treinta y ocho años de edad, casado y con domicilio en población azul de la ciudad de La Unión. El accidente ocurrió cerca de las 12.30 horas de este jueves en el camino que une a Río Negro con la Ruta 5 Sur a s o l o 300 metros de la rotonda de acceso a la ciudad cuando el operario realizaba labores de poda de un álamo. Debido al fuerte viento, el trabajador perdió el equilibrio cuando se encontraba a una altura, como decíamos, de unos cuatro metros. Debido a que Cristian、eh, v a r g a s n a g u i l estaba atado al árbol Cuando podaba sus ramas, este cayó junto a él, falleciendo en forma instantánea. Las labores habían sido ordenadas por Saeza, la empresa contratista JMC de la ciudad de Osorno, luego que las ramas de los árboles que bordean el camino Renero provocaban reiterados cortes de energía eléctrica por la caída de las ramas sobre el tendido eléctrico. En el lugar de los hechos, se constituyó c a r a b i n e r o de la Segunda Comisaría de Renero. Cuyos efectivos de la CIP, de la Sección de Investigación Policial, realizaron las pericias al cadáver por orden de la Fiscalía del Ministerio Público. El cuerpo del malogrado operario fue levantado por orden verbal de la Fiscalía de Ronero y luego fue derivado al Servicio Médico Legal de Osor. Lamentable información. Estamos a solo tres minutos de las ocho de la mañana. Ustedes e s t á n en sintonía de País Lobo Radio. Informaciones a estilo propio. En algunos minutos ya estaremos revisando informaciones de corte nacional, lo que ha hecho noticia en las últimas horas. Por supuesto, lo estaremos conversando y compartiendo con ustedes y otros datitos varios también que son el complemento de nuestro programa. Nosotros saludamos a todos quienes están en la sintonía, a usted que va rumbo al trabajo, a quienes están de vacaciones y、si、están en la sintonía, tal vez acostadito allí, disfrutando del programa y disfrutando del de e relajo y las vacaciones. A la gente que va en la locomoción colectiva como a los conductores también. Saludos para todos ustedes. Como siempre, Radio La Palabra, desde muy temprano compartiendo con toda la gente. Recuerde además que nosotros estamos hasta las 8:30 aproximadamente y después de allí viene Alejandro Olavarría y bienvenidos a La Jungla. Un programón con clásicos a todo dar. Vamos a hacer un breve corte publicitario, ya estamos de vuelta con más informaciones. Cuando nos preguntaban del accidente de tránsito,、eh, estábamos justamente precisando. Esto está justo como casi en el límite entre la región de los ríos y de los lagos. ¿eh? Ya、yeah. eh, me dicen que está el accidente en la región de los ríos, técnicamente. ¿no? Quien habrá llegado Eso、claro. es lo de menos. Entonces, ruta 5 sur, puente Pilma y quien aprovechamos de tutearlo mientras lo decimos. Volcamiento de camión y、eh, auto particular, ¿Eh? carabineros. En el lugar, ahí está para、bueno, los amigos que nos siguen en Twitter. Entonces, a lo mejor también los de Valdivia nos ayudan con algún detalle o los de la Unión que q u e d a n más cercanos para saber qué pasó.、Eh, ¿Qué más le? Ah, se me quedan algunas cosas en el. Ah, pero, perdón. I'm sorry, I'm sorry. ¿Sabes que nos llamaban en el entretiempo? Ya. <risa> Del robo de una oficina durante la noche en Calle Los Carreras. No tenemos exactamente e d d ó n dónde fue, pero nos dicen que es. Una dama que hace un programa en otra radio, que es, que es un programa de, de, de campo, de agricultura, no, no, no, parece que ella no sé si es veterinaria, por ahí, g era n e agrónoma. Ya. Hoy nos contaba muy brevemente. ¿Y ella fue la víctima de.? Ella en l l a e la oficina roba? de robar, en la oficina de carrera nos dijeron. a h Si ¿Sí, no tenemos ayudante, e e n t s habría sucedido en horas de la noche, ¿No, no la tengo clara exactamente. Ya. ¿A qué hora? Pero ya luego lo veremos, ¿no?、Um... Empurrán que detuvieron a unos sujetos por hurto de vehículo, nos dicen acá. Y en la c o m i s a r í a de Rahue,、eh, un tipo fue detenido intentando robar en un domicilio. Eso es lo que da la, la, la última novedad que nos están llegando. Lo otro es el estado de las rutas: Ruta 5 Sur, o Sorno Puerto Montt, transitable, nos dice la Prefectura Provincial de Carabineros. De Osorno, Ruta 5 Norte, Osorno-Valdivia, transitable. Ruta 215 Internacional, transitable. Obviamente, no debemos te,、no、pasar hacia Argentina. Ruta U22, San Juan de la Costa, transitable, sin problema. Ruta U40, b i l l a m a n s a transitable, conducción a velocidad razonable. Los silencios que digo después es para que usted sepa que estoy viendo el reporte y a veces dice transitable, pero hace alguna observación, n a o Claro. Entonces, ahí le echo una mirita al costado. Ruta U55 Portoctay, transitable. Ruta U99 Las Cascadas Falto. Por ejemplo, este dice, solo está el sector El Abanico, kilómetro 15. ¿Ah? Ahí está construyendo un puente. Ruta U72 Riachuelo, transitable. Ruta U16, transitable. Y ruta U91 Rupanco. Dice... Que,、eh, Transitables, solo hasta el kilómetro 59, sector Puerto Rico, se encuentra una, un socavón producto de gran cantidad de lluvia. e s o、no、son s los estados de la ruta de la provincia, las principales rutas. No todas, obviamente. Le, las condiciones del tiempo, tenemos discusión ni con, con, con un colega de otra radio. ¿eh? Ya. Porque dice que sí o sí, hoy día hay chubasco. Yo le digo, yo no tengo. ¿Puede creerle a la dirección meteorológica del tiempo? Claro. ¿Te acuerdas de Tiempo Sur? Una página que salía. No, Tiempo del Sur. Tiempo del Sur, ya. Eso lo hacía la Dirección Meteorológica de Puerto Montt. Y Y la votaron. La Dirección Meteorológica Nacional Ya la sacó de circulación.、Eh, dijeron que no, que todo lo i b a n a concentrar en uno solo, que es meteochile.cl, s que es donde saca la mayoría de la radio,、eh, la información y también la saca de ahí la televisión. Ya. Ahora, lo bueno era de Tiempo del Sur es que los chicos de los meteorólogos de Puerto Montt la tenían más actualizada y la tenían con pronóstico cinco días、claro. no、sé y ayudaba. Y nos entendió mucho eso de centralizarla. Nosotros hacemos lo mismo, sacamos de fuente、eh, y si bien el portal que utilizamos、eh, tiene dominio.es,、eh, también tiene pronóstico el tiempo. Está al final de la página w w w v a i l o c l y también tiene pronóstico, a ver, r cuántos días? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. La proyección. La proyección, estimable.、Ah, hoy día n o dice que la máxima es 13 grados, la mínima vía se registró, fueron de 10. Vientos hasta 22 kilómetros por hora. Posiblemente chubascos, pero en horas de la tarde. Durante la mañana no deberíamos tener chubascos. ¿Sabes? ¿De qué depende? Le cuento un, un truco: ¿por qué falla el tiempo? Porque a veces cambia. ¿Se acuerda que yo le digo que hay ráfaga s hasta 25 kilómetros por hora? Sí. Entonces, ahí. Eh, ellos ven por el satélite, cierto, una masa de lluvia o masa de nube que produce lluvia y calculan el tiempo que va a llegar en, en virtud de la velocidad del viento: tiempo de distancia, tiempo de distancia,、velocidad. cierto,、si、es como andar en vehículo,、si、la, también se mueve,、digamos. Entonces, con estas ráfagas, a veces se prolongan por mucho rato, aumenta la velocidad y eso hace que la lluvia llegue más temprano que lo que se dijo. O eventualmente al revés, estas ráfagas nunca se presenten y la lluvia llega más tardía. Por eso es importante considerar la velocidad, la intensidad del viento. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Claro. Si esa es la pequeña maña, ¿por q u e el tiempo como que se pierde un poco? ¿eh? Es una de las variables, pero es una de las variables más importantes a considerar. Por ejemplo, ahora se p r o n o s t i c a ráfagas de 25 y, y yo aquí yo no veo ni siquiera moverse los árboles. Claro. Los árboles que están detrás. ¿Hoy te has fijado que hay pinos detrás del edificio del frente? Hay un pino. A、tú no ves. Oye, pero ¿sabes qué, qué me llamó a mí la atención a propósito? o a propósito、sí. de que hay pino detrás del edificio. Sí. ¿Hay un, uno o dos? No, creo que es un, un pino sobre lo que es la terraza, arriba del, de lo que era el gran hotel. Hay un pino ahí. ¿eh? Hay un pino arriba Ah, tiene arriba. razón. Sí, en el techo, digamos, para hay, que usted hay que entienda. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que d e c i r Me llamó eso la atención, jamás hubiera imaginado que había un pino arriba en el, en el techo del edificio del Grano. h t e l Ah, me olvidé acordar. El, si don Juan Carlos l e m a r i n o está escuchando, que, que nos llame a las 8 y media, al 237440, por favor. No es nada grave, ¿eh? <ríe> es una coordinación. Le, le cuento, usted ya ha、bueno, de saberlo.、Ya. Claro. De niño, de niño a macho maravilla. Ah, Alexis Sánchez, que ya se fin finiquitó. Vamos,、eh... s e finiquitó la teleserie de, de su incorporación al Barcelona. Sí. Ahora ya es un hecho, está confirmado. ¿Cuánto gana como 37 millones a la semana? Es un chileno. Una, una cantidad no menor. 37 millones, bueno, o o y e hablar... el futbolista más caro de la historia de, de nuestro país. ¿Sabe quién es Sulantay? ¿Fue su entrenador Sulantay? Sí,、no? fue su técnico Dice que por tiene... la sub-17. s e Tiene temor del debut.、Eh. Hay mucha presión por sobre,、sí. por, sobre el debut de Argentina. e r lo, lo que pasó con Sánchez. O sea, con Sánchez.、Ah, con el mejor de América, Fernández. Matías Fernández. Debut e s p e d i r Chiquitando la función. Igual lo que pasó ahora en la Copa América y sigue pasando. Y todavía tiene una posibilidad, eso sí. Este, Forlán de, del Uruguay fue elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Y, y de ahí en adelante no ha hecho un gol. Nada, no, yo, nada, nada,、eh. nada. Y en esta Copa América tampoco. Por eso, grande h a y poco en el tema del fútbol. Si l u c i r un rato, va. Cuesta, a Cuesta. Ahora, vamos a ver cómo funciona Alexis、eh, en el Barcelona. Porque... porque tiene que competir por el, por el lugar con Pedro, que es quien está actualmente ocupando esa posición de, para la cual llega Alexis Sánchez también. Así que esperemos por el, el bien de c h i l i t o porque aquí nosotros somos como el, el triunfa y todos nos sentimos triunfadores. Ahora, todos somos del Barcelona. Estuvo Zamorano en Real Madrid, todos éramos del Real. Pero en realidad siempre nos gustó Barcelona. <risa> no, en realidad. Bueno, pero es que el director teño que tiene el Real Madrid, a mí me dijera anticuerpo. Ah, el Mourinho, no. Yo le recomiendo que haga. José Mourinho. José Mourinho. ¿Qué haga qué? Yo estaba pensando que no, hagamos lo mismo que está haciendo un caballero, don Luis Eduardo García, para que le vaya bien a Alexis Sánchez. ¿Qué hizo este caballero? Tomó un gato, lo ¿Ya? llevó a la línea férrea, le abrió el estómago, ¿Ya? Le, guardó, le sacó los interiores, se lo guardó en el bolsillo y le chupó la sangre al gato. ¿El caballero que se ve en la foto ahí es posado? Sí.、Oh. Preso por maltrato animal, quedó Luis Eduardo García Zamora, de 53 años, aquí en la Fiscalía Sur, esto es la capital. Lo acusa de haber a c u s i de h a b e r destripado un lindo gatito en plena vía pública en la comuna de Lo s Espejo, s de acuerdo al fiscal Fernando Rioseco. El pasado miércoles, García Zamora agarró a un primo sudaca de don Gato y le aplicó un tormento indescriptible. En la formalización de cargo, Rioseco señaló、eh, a un a t e s t i g o La mujer indicó que vio al imputado cortando un animal con un cuchillo a un costado de la vía férrea. Cerquita de la esquina de Santa Anita, con pasaje sur para los que conocen Santiago. García Zamora además habría bebido la sangre del animal、no. y guardado los órganos entre sus vestimentas.、Uh. Y también en una fuente, porque e l hombre no le entraba todo en el bolsillo. Ya.、Yeah. Malito yeah. de la cabeza está. Claro. <risa> Oiga, y también la información: ¿hayan cabeza y un brazo, además del celular, de la joven descuartizada? Esto es en la novena región. Ah, oye, pero hablando. De... En una madriguera a dos kilómetros Ay, del lugar donde se encontró el torso de la joven descuartizada Jessica Vivanco, de 21 años. Esto e n Freire, en la región de la Araucanía. Unos niños encontraron la cabeza y un brazo con su respectiva mano y el celular de la joven víctima, todo en bolsas plásticas. Es que... ¿Sabes q u é me e s t á acordando? d i s c u l p a de repente el impulso. Eh, estaba acordando que encontraron también a esta que estaba desaparecida acá en Puerto Var del casino, ¿te acuerdas? Había una mujer hace 20 días atrás que fue al casino y、yeah. no había sido encontrada, fue encontrada en una zanja. Matías en la investigación.、Eh, o sea, habría sido, en la palabra potencial, porque un tatuaje es lo único que tienen como para identificarla.、Yeah. Pero investigación está en eso. Hoy, lo otro que le cuento es que Fernando Echeverría deja cartera de energía por conflicto de interés con Enap y Electrica. No Oh, el s í、sí, eso me llamó la atención como a dos días de, de haber jurado. El lunes ya... fue el que juró, ¿no? El lunes, claro. claro el lunes. ¿Renunció o, o lo renunciaron? No sé, yo creo que es que inmediatamente、eh, digamos, el, lo, la oposición le vio el, el problema de intereses. Y lo colocó y le quería hacer investigación、Oye. y quería que vaya a la c o n t r a l o r í a Entonces el hombre se bajó al tiro cuando tenía problemas. Pero, ¿cómo no, no hay un estudio previo de. Esto, es, de, esto de... le pasa a, por soberbia al gobierno. Te lo preguntaba, ¿por qué no hay un estudio previo antes de que asuman un cargo tan importante y lo hagan público? Porque si se sabía que el hombre estaba vinculado de una u otra manera a, al negocio, entonces se podían haber evitado sí, todo, o sea, este, es todo este comentario. Yo tengo metodología sobre lo que está pasando con el gobierno porque lo veo reiteradamente. En, el, en los gobiernos también más locales, digamos, regionales y, y provinciales.、L、la manía de la titulocracia. Los asesores son por título, no por competencia, no por habilidosos, sino por el pedazo de título que tienen. Ya. Entonces contratan a estos asesores, estos tipos que le dicen, no, usted, mire, este el, Pero el, no, no. Y, le dan, y después se encuentran con el. Esto le ha pasado al gobierno innumerables veces. Se encuentran con este pastelito. Con este pastelito. Entonces, como es el gobierno de la titulocracia. No de la meritocracia, no por los méritos, los logros, no, no, nadie, nadie estudia, no, es que, e u s t e s fijan? A mí me parece bien que el tipo tenga estudio, s no estoy diciendo lo contrario, por favor, pero juntemos a la titulocracia y a la meritocracia. Aquí, en reiteradas ocasiones, el gobierno comete los mismos tontos errores de los asesores que te lo e n c u e n t r a s porque viene aquí el presidente, viene el intendente, s te e n c u e n t r a s con una, una gama de asesores, con una serie de pergaminos, pero no, nadie lo v i s t e ni empleado perro. Claro. Es como cuando se hacen ciertas reuniones de comunicadores y la, el 99,9% de los comunicadores jamás lo hemos visto en la calle. Eso, eso es una crítica. O sea, nosotros l o s comunicadores, ¿dónde? No, es que yo trabajo en una municipalidad. Soy encargado de comunicación. No, pero tú no trabajas en los medios. ¿Entendés? Y esos son los que dan lo que dicen,、eh, lo que piensa la gente, para dónde la gente y lo que quiere la gente. e e t e x p l i j a d o Los hay. Entonces, el, el tema ha reiterado y lo va a seguir ocurriendo por el, el tema de la t i t u l o g r a c i a No importa qué mérito s tenga, lo contrate. ¿Sabes con quién trataba este tema? Con quién. Con el gobernador. ¿Ya? ¿Y sabes por qué trataba este tema con el gobernador? Porque, cuando él... <risa> porque el gobernador, es... <risa> y se lo decía, estaba también el, el diputado Hernández, una persona muy afable en la conversación. ¿Don y... Javi? Sí, pues don Javi.、Eh... Que cuando asume el, el, el actual gobernador, los políticos se le dieron d encima e también porque no tenía mérito, o s sea, y él tuvo que probarlo. Y ha salido con buenas notas. Me hiciste recordar de algo. Con respecto a lo que conversábamos de, de los trabajos de las autoridades y con respecto a, a la toma de decisiones de cortar el tránsito, mejoramiento de c a l z a d a y todo eso, la persona me decía: la única persona que se ha destacado del gobierno regional y que, que ha dado la cara y ha estado donde tiene que estar, porque lo, el resto son autoridades que están en su oficina y, y, y trabajan desde su escritorio. ¿Mm? El único que se ha mostrado en terreno y ha hecho la pega como corresponde ha sido el gobernador. es que ahí es donde vamos el tema. Yo hacía un. Ese día, documental e decía. Porque a mí me preguntaban por el tema de b a i Lobo. Ya. Entonces, ¿Pero、eh, qué le preguntaban de b a i l o No, que como. La típica le pregunta cómo nació, para dónde va la micro, qué sé yo. Entonces,、eh, hice una comparación, le dije yo, cuando nosotros partimos aquí, nosotros nada le da un peso porque éramos unos aparecidos. Y que. ¿Dónde están todos, todos los títulos? Gracias. p o r que ve que tiran los títulos encima para pa que te tengan respeto, para、claro. que tu opinión valga. Porque aquí te pasa mucho nosotros que tú dices, ¿y quién eres tú? Ah, y tú le dices,、si、dice, mire, yo, yo soy un, un. Ya, sin ningún. Yo tengo cuarto medio. Que digas, tengo cuarto medio. Ah, no importa que si tú le dices que dos más d o son s cuatro. Duda porque tú tienes solamente cuarto medio. ¿Te fijas? No porque tenga otra cosa. Y he conversado con el tema del, del gobernador, que él llega, entonces, y, y demuestra de pasada, digamos, que lo puede hacer y lo hace bastante bien. Incluso ahí algunos colegas dijeron que ellos habían tenido su reparo, que lo habían hecho incluso público en su medio de comunicación, con respecto a que era designado este joven、eh, de acá de Osorno, que sin experiencia política, que, que era un error y que hasta la fecha lo ha hecho relativamente bien. Eso lo relativa es porque hay gente que no, no tiene, obviamente, todavía alguna crítica con respecto a él, pero lo ha hecho bien, más allá. Y nosotros cuando partimos con País l u e o partimos lo mismo, nadie nos dio un peso, esta cuestión no va a funcionar, esto no se puede hacer, ¿te acuerdas, Claudio? Exactamente.、Hay、mucha crítica. Y、eh, le hicimos lo mismo. Bueno, con el tiempo hemos probado que hemos podido hacer una alternativa. Tanto más válida que los con titulocracia. De ahí, ahí va un poco el tema. ¿Yo no estás? ¿Yo no estás? Y después le voy a contar algo el lunes, una n copucha más fuerte. Claro que sí. Pero eso, avancemos porque pero eso no lo veo. El día a lunes ¿eh? el día son lunes. las 8 de la mañana, 17 minutos. 8 y 17 minutos. Esta es la cortina de esta parte del programa. Ah, ya.、Yeah. a o mi computador está malo o, o, o internet está malo? Me pongo unas vueltas y que vais mismo. Ya.、Yeah. Tú conoces la nieve, ¿cierto? Sí, la nieve es una amiga que. <risa> <risa> no, sí, pues hombre.、No, Estoy viendo una sesión de fotos que apareció ahí, que no conocía la nieve, una, una Miss riff. ¿Tú sabes cuáles son las riffs? Sí. Estas niñas es que, que tienen buen trasero. Ahí donde pierde el nombre a la espalda. Ah, claro. claro. Ah, ah, qué, ah, qué poético que está. El poeta,、ah. el poeta. A ver. El、eh, Leo Rey dicen que se juntó、eh, con los chicos de la noche. Ya le estaba mandando recaditos. Sí, sí, el, otro día, la... el otro día、eh, lo veía en televisión, le preguntaron acerca de si había alguna posibilidad. Dijo, por el momento no, pero tampoco uno se puede cerrar las puertas de regresar algún día al grupo a la noche, hacer algo junto allí. Y bueno, ahora ya, ya se están reconciliando. Va no, para aunque... reencuentro. Sí, pero que no funcionaban solo. Este otro、eh, le, le cree. Ahora es cierto que era como la figura, pero. pasa mucho es que también el tema de la torta a repartir es mayor si tú cobras por ejemplo una presentación、eh, dos millones de pesos y cuántos son estos cabros son actos punto a h e r a dos cuatro, cuatro seis siete siete Chura, ¿eh, más、no? el manager claro más en el manager y lo que tienen que pedir los dos millones porque estoy dando una c i f a、eh, al voleo piden los dos millones y que ver dónde es movilización alojamiento Claro. Catherine. Or... La, el, los chavos que se invitan a las chicas.、Claro. No, pero eso lo invita el papa siempre. Estoy refiriendo a los chavos. Claro. Así no más. Así nada、no、más. Luego viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. Oye, hay un, un reportaje o un segmento interesante en las últimas noticias que usted podría leer y sacar, <risa> <risa> sacar información de aquello. ¿eh? Que viene interesante. Por ejemplo.、Perdón? Dice es que lo estoy buscando también. Vamos, que se puede. <risa> un test.、Eh, te están poniendo el gorro y no te das cuenta. Descubre en ocho pasos si estás haciendo algo. Que ni los p a s o ¿no? s ¿verdad? Es que eso es muy muy extenso, pero voy a dar solo un tip s como、ah, para、ya. que usted pueda pues, a ver si. Ten cuidado, no hay que hacer igual que otro uno c el que se pega solo. <risa> es el de, de los que arrancan. De tu lado para contestar las llamadas telefónicas.、Ah. A. Jamás. B. Casi nunca. Solo si hay ruido o interrumpe algo. Y C. Usualmente baja la voz, pero solo para arrancar para las llamadas más largas. Y la alternativa D. La mayoría de las veces se escapa y de lo contrario piden que lo llamen después. Son como, como algunas de las alternativas que tú puedes barajar y tener como antecedentes para. Para ir yo tengo otro t i c o d el teléfono. Ya, ¿cuál sería? Cuando llaman y empiezan a contestar con m o n o s í l a b o y tú le preguntas quién te llamó、eh, y como que se le olvida quién le llamó.、Eh, y cuando contesté, sí, no, sí. Ah, ok, ok, no, si、sí, no hay problema. Ok, no, yo te devuelvo el llamado. <risa> Pensar ¿qué, qué, qué pasa eso. Ocho <risa> de la mañana, veintiún minutos. Si usted quiere conocer más en detalle eso, estas es son las últimas noticias. Había una encuesta en,、eh, en Estados Unidos, no, acá no. ¿no? Ya. ¿Ah? Pero un porcentaje importante de la gente que pinchaba lo hacía por Facebook y, y, y un 30% de aquello era casado. También,、sí. eh. ¿eh? Cuidado con el Facebook, ¿eh? Ocho de la mañana, veintiún minutos. Ocho y veintiún minutos. Como fotógrafo, quiero, quiero decir que miré con con particular atención un artículo que sale en la última noticia hoy día. ¿Por qué Camila Vallejos, Vallejo, perdón,、no、Vallejos, Vallejo sale v l j j o no o perdón e v a l l siempre Vallejo sale s bien en las fotos? ¿Por qué? Bueno, porque es linda. Pero、ah. es una actitud. No, yo creo que está medio estudiada.、Eh, ella sale seria. ¿Te fijas que nunca sale riéndose? Por, por, ¿Y esto q u e tiene que ver? Es decir, ah, no hay que salir riéndose. No. Ella, de seguro, se miró en el espejo. De seguro. Y vio que、eh, su mejor era no mirar de frente, sino mirar un poquito de costado y estar seria. Entonces, siempre, si se fija, usted mira a los fotógrafos como de costado. Eso es un viejo truco que también se hace cuando uno saca un retrato. Usted quiere sacar esa foto a, a su esposo, a su polola. Chate, de, a e x c e p c i ó n d e que t e n g a un rostro bastante armonioso. Generalmente, nosotros tenemos o una ceja más arriba, un poquito más abajo, un ojo un poquito más grande, un poquito más chico. Hay cierta asimetría, parte de la gracia del ser humano, ese atractivo extraño que uno tiene. Para eso, coloque a la persona a una distancia prudente, unos dos metros, para que pueda sacar una, un, una buena toma.、Eh, si quiere tomar un rostro, por ejemplo, que salgan los hombros, no lo corte la pera, no, no, eso no se estila.、Yeah. Hay, eh, la toma más, más armoniosa es, es toma de pecho. No quiere decir los pechos, sino el pecho.、Ahí. Por ejemplo, las damas donde se insinúa el, el comienzo de los pechos, es un, una buena medida. Los varones, como el tercer botón, si quiere tomarlo de ahí para arriba. Y、eh, trate que avance uno de los hombros. Si usted ve que su retratista, la persona que usted va a retratar, tiene, por ejemplo, el, ocho, el, el, ojo, perdón, el ojo izquierdo más pequeño, levemente, lo que va mirando, o que tiende a cerrarlo un poquito más, usted coloca ese ángulo,、oh, el hombro.、Sí. El hombro izquierdo, por ejemplo, si el, el ojo izquierdo, el hombro izquierdo que se coloque un poquito hacia adelante, es un poquito más adelante. Porque va a darle más profundidad al derecho y cuando usted haga la toma se van a ver los dos ojos del mismo tamaño. O、oh, si el ojo se le va, también cierrele la puerta antes. <risa> Oye.、Eh... El ojo rojo, siempre lo digo porque me parece que el... si usted tiene estas cámaras nuevas que dice anti-ojo rojo, ya.、Eh, y lo tiene activado para que funcione. Eh, la persona tiene que estar mirando la cámara porque el ojo rojo lo que toma es la sangre que pasa por debajo o por detrás del de ojo eso es lo que es, es el color por eso es rojo no es de otro color ya a excepción del blanco pero eso es un reflejo de la iris cuando está muy lagrimoso el ojo pero generalmente se toma de costado、yeah. pero el, el color rojo que se toma el ojo rojo en la fotografía eso es producto de la sangre que pasa por por,、eh, por atrás Lo que hace el anti-flash, o sea, perdón, el anti-ojo rojo es enviar unos pequeños pestañazos de luz hacia el ojo, por eso tiene que mirarlo. Y entonces el ojo se contrae y deja de pasar sangre por algunos segundos por el ojo y usted puede sacar la foto sin que salgan los ojos rojos. Si usted no tiene flash,、oh, si usted no tiene flash por、yeah. alguna razón, o, o no, las pilas se le acaban, que se le ocurra, y quiere sacar este retrato y tiene miedo que le salgan los ojos rojos de la persona. Usted, tómelo de espalda, de espalda. No, bien、hombre. usted puede hacerlo con un encendedor le dice la persona que mire el encendedor por algunos segundos luego lo apaga obviamente y le saca la foto v a r a tener el ojo también con la pupila contra ella si ¿Sí? m i r e usted que sabe ¿eh? sí, pues、así me g a n a la vida ¿no? vamos a ver ¿qué, qué pregunta le tiro qué pregunta le tiro ahora para que salgan enfocados ya puede hacer lo siguiente puede、eh, todas las cámaras tienen como un zumbido cuando enfoca、ah, trate、claro. de acercarse No、en lo posible, no, no. Y trate de tomarle un ojo. Un, acercarse como para que el enfoque de la cámara automática marque el ojo. De ahí se retira hacia atrás con el, sin soltar el botón y de ahí saca el, la foto. Le aseguro que le va a salir enfocadísima la foto. Porque hay gente que s a c a la foto y sale enfocado la pared que está atrás. Eso suele pasar mucho. Ya, pero nos sacamos la fotografía. No a todo el mundo le gusta la fotografía. Ya. Ahora, ¿nos puede contar algo de mecánica, por favor? <risa> no, de mecánica no. Le voy a contar. Que compre leña, oye que está cara la leña.、Ah, ¿cuánto, ¿A cuánto compraste el... Como. No la compré yo.、Ah, Pero、eh, estaba como a 16,500. No me pregunte el modelo de la leña. Porque es... si hay un tonto para la leña, ese soy yo. Ya, ¿qué tipo de madera era? No tienes idea. No, eucaliptus no era. Ya. No era pino. Leña que... blanca. Parece que era leña blanca. Porque esa es la más barata, ¿no? No sé, no tengo no idea. s e veo más la barata. No, <risa> sí, yo tampoco tengo idea. Yeah. La cosa es que le corría la h u e t a Y sabes que、oh, me manchado las manos, quedé con las manos negras.、Leña. Y、yeah. eso me, la vi, pero infructuosamente. Ya.、Yeah. Lo simpático que yo lo que quería comentarle es que, es que mi suegra nunca me ha tenido fe a mí. No, sí. Entonces... Si n o lo quería usted la suegra. ¿eh? Son como 30 metros para atrás del patio, para ahí <risa> dejar la leña en carretilla. Oh, dijo. Ahí en la casa, cuando l l e g a r o n 10 metros, entre dos demoraron todo el día en entrarla. y... Y tú, yo le dije, tengo 8 horas para encharla. No. <risa>、yes. Y ayer llovía, hice un barrial, se desinfló el neumático de la, de la, ¿cómo se llama? De la carretilla. ó m o se l l m a la a De c Pero y, lo más chistoso Pero yo todo... soy. Yo soy. Tengo una. Reconozco una personalidad neurótica y por lo tanto obsesiva. Pero lo más chistoso de todo fue lo que dijo la nana. Esa, es, es, ese Esa fue buena. Porque le moré 3 horas. Lo hice en t r e horas. ¿Ah? 10 s Entré arrastrándome. Ahora, usted, señora, si usted necesita que alguien le entre la leña, llame a Cristian 52 90 58. Muy, muy módicos precios tenemos para oiga, ofrecerle. Oiga, pero ya, ya no podía lo, la última correa. Tal, realmente no podía. Entré prácticamente a gata. Y la señora que está en la mañana me dice: Oiga, don Cristian me dijo, yo no pensé que usted iba a poder entrar l a l e ñ a Un comentario, como usted se puede dar cuenta, muy alentador. ¿Y por ¿Y, qué? Le dijo Cristian. ¿Y por qué? Porque usted nunca trabaja. Porque yo nunca lo había visto trabajar. <risa> bueno, no deja de estar en lo cierto la señora que, que va en la mañana. No, oiga, casa, lo que pasa ¿eh? es que yo, claro, efectivamente, cuando yo llego el, el, cerca del mediodía, inmediatamente, nosotros lo que hacemos prensa n o tenemos la h o r a d el resto de la gente. Entonces se, se pierde un poco la noción. Nosotros con Claudio a las seis de la mañana estamos de pie. Claro. Por lo tanto, la mayoría no. Y, y nos acostamos cerca de la medianoche. Claro. Y, y no junto, ¿ah? ¿eh? Porque usted no se ve.、Oh, dice... Sí, por favor. <risa> Eso todavía no pasa, ¿eh? <risa> a No hemos llegado a、ti. ese punto. Y lo otro es que en el caso mío, yo almuerzo cuando puedo y tomo uso cuando puedo. Entonces, cuando aparezco en la, en, en la casa, puedo aparecer a las 11 de la mañana, abro el computador y claro, y la señora me ve. Oiga, va, yo va, voy, va. A, voy, a, voy a transparentar algo. El otro día llamé a mi colega Cristian Lobo a su <risas> casa, marqué 52-90-58. Eran como las ocho y media. Aló, Cristian, disculpa que te interrumpa, ¿estás, ¿estás cenando? No, me dijo. Estoy almorzando. ¿No? Sí. De ese toque, ¿ah? ¿eh? Sí, de... que... ¿Por q u e los horarios de, de prensa de repente no, no son los mismos del de, de, de común de la gente?、No. Uno nunca sabe cuándo se produce la noticia y hay que estar allí. Y lo otro es que lo natural se le ocurre, por ejemplo, están los noticieros. Usted, la mayoría de los noticieros, escucha eso de la, entre la una y las dos de la tarde. Están、claro. casi todos los noticieros. Eso significa que. No puedes almorzar a esa hora. Que nosotros no podemos almorzar porque estamos entregando noticias a esa hora. Entonces,、eh, a veces no va bien y terminamos antes. Pero generalmente terminamos muy encima de la hora.、Eh, porque pasa algo, que si yo, porque un tontón que está en comunicación se le ocurre hacer un punto de prensa a las 12 del día y, tenemos, y no, no parte a las 12, parte a las 12 y media, llegamos a la 1,、eh, el jefe de prensa empieza a mosquear para que entreguemos y nos atocha. Que eso es el es otro tema. Y, y si se suma a eso, que otro tontón te cita a, una, a, una, a un punto de prensa a las 15 horas y, y usted ubicó, terminamos a las 1 y media. Mientras llegamos a cualquier lado a comer, las dos y a las tres tenemos que estar de vuelta, a v e c e s n o alcanzamos y pasamos de largo. Por eso hoy en día nosotros hacemos el llamado de aquí nace esta campaña, que en todo punto de prensa debe haber algo para, <risa> para atender a los corresponsales y colegas. Nosotros ya nos vamos, nos estamos despidiendo. Queremos agradecer la sintonía para con nuestro programa. Gracias、sí. por darnos la sintonía número uno en la radiodifusión local. Comprobada por nosotros mismos. Sí. Todos los días nos subimos a los colectivos. Nosotros no utilizamos vehículos para saber lo que piensa la gente. Escuchamos la radio y nos ve atentos y calladitos. De repente preguntamos. Ahí estamos.、Escuchamos? Ahí estamos. Ahí estamos donde... De hecho, yo ando en colectivo. Durante el día, varias veces por puro preguntar y saber qué opina la gente. Gracias por la Nos sintonía. Nos v En m o s e las palabras estuvo Cristian Lobo y Claudio Salazar de Impelsera hasta el día lunes, si Dios así lo quiere. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana. Chau, chau. chau. Ya viene, ya viene, ya viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. Si tú supieras.